Para ordenar un poco toda esta historia de los cronogramas de vacunación, las reprogramaciones, las suspensiones y todo esto que se viene, n o que es re complejo porque hay varias vacunas dando vuelta, hay grupos, distintos grupos también de riesgo.、Eh, para hablar de todo esto, y sobre este tema hemos tenido muchas consultas aquí en la radio, estamos en comunicación con el doctor José Pacayut, director del Hospital de r s e Sati, de aquí de nuestra ciudad. Pacayut, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Yara y Pato Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Yara? ¿Qué tal, Pato? Buen día, ¿cómo están? Bien, nosotros、sí. estamos bien. Hay mucha gente que sí que está, vio, pre llama, pregunta y con justa razón. Lo bueno, me parece, de todo esto, Pacayut, es que la gente se quiere vacunar, ¿no? Hay tanta gente que consulta. No, sí, por, por supuesto. Después de haber arrancado、eh, una primera etapa de vacunación, donde había tantas dudas con respecto a la vacuna, Por un mal manejo de algunos medios dominantes, ¿no? donde hubo un ataque mediático a, a, al funcionamiento de las vacunas.、Uh -huh. Pero bueno, por suerte esto se revirtió y hay un, un altísimo porcentaje de personas que desean ser vacunados. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, en concreto,、eh, lo que estaba programado para esta semana, que era un grupo de los set, de mayores de 70 años todavía, porque tengo entendido que mayores de 60 todavía. No se los ha convocado, otros que、eh, tenían que darse la segunda dosis de distintas vacunas,、eh, algo se ha suspendido. Cuéntenos cómo quedó finalmente todo esto, si es que hay fecha s ya o hay suspensión nomás por el momento. Bien, por el momento no hay suspensión, sino que hay postergación de las segundas dosis. ¿Sí? Justamente yo, e o Berlín de Madrugada, en una reunión que tuvimos ayer en General Roca con. Con los equipos del Ministerio de Salud y todos los directores de los hospitales de la provincia, donde estuvo presente la gobernadora y donde tuvimos también una reunión virtual con la ministra de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti. La doctora Bisotti fue muy clara en su exposición sobre cuál es el panorama de vacunas en este momento en la Argentina. Y donde、eh, de alguna manera se va a ir priorizando la c o l a b o r a c i ó n de las primeras dosis para conseguir la mayor inmunidad posible a la mayor cantidad de personas、uh -huh. posibles. s í、uh -huh. Ellos también nos transmitían su, las reuniones que han tenido con la gente, de, por ejemplo, de, de, de, de Inglaterra, donde Inglaterra hoy tiene 15 millones vacunados, pero solamente un 3% de esos 15 millones con dos dosis.、Uh -huh. y, a, y gracias a esa alta cobertura de vacunación que han tenido en esta segunda volante. Eh, Reducidos los porcentajes de internación en un 90%,、uh -huh. colocando solamente una primera dosis. s í、eh, Entonces, ante la escasez, el panorama de escasez de vacunas que hay a nivel mundial, ¿hay, hay algún, alguna decisión del Ministerio de Salud y Nación sobre no s u s t a n d i a s sino postergar la colocación de segundas dosis? Esa es la pregunta que entonces, le iba a hacer, porque eso es la pregunta que nos hacen a nosotros, porque algunos vecinos y vecinas. Sí. Que tenían las segundas dosis para estos días. Piensa como que no se la van a poder colocar más. Claro, entonces piensan que,、no、sé, que, que va a perder efecto. ¿Cómo es esto, doctor? Pues yo sé que también las segundas dosis se dan, t i e n e una temporalidad distinta a todas. ¿no? Eh, a ver, cuéntenos un poquito, ¿cómo es eso? Mire, con respecto a las segundas dosis,、eh, lo, que, lo que establecen las normas de vacunación para cada vacuna es un tiempo mínimo de, de colocación de la segunda dosis, ¿sí?、Uh -huh. Donde. En el caso de la Stunning son 21 días, en el caso de la Codicil son 4 semanas, y también entre 4 semanas y 28 días en el caso de la s i n o p h a r m O sea, antes, se antes de eso, de <ríe> ese tiempo, habiéndose puesto no, la primera v a c u n a No, vacuna, no vacuna, se puede、vacuna. colocar la segunda, perfecto. Pero todo lo que se va viendo, y, y estamos en un panorama donde con las vacunas también se va aprendiendo cosas nuevas día a día. ¿sí? Uh -huh, claro.、Eh, lo que se está viendo, digamos, es que. La colocación de la segunda dosis se puede、eh, extender en el tiempo, ¿sí? en, no solamente no, no interfiriendo con los porcentajes de, de efectividad de la vacuna, sino que en algunos casos, como en el caso de la COVID-19, está aparentemente mejorando la efectividad de la vacuna. O sea, más, mientras más se demore la COVID, es mejor todavía la segunda dosis. Así es. Es, es, lo, que, es lo que aparenta la información que estamos manejando en este momento. ¿Sí? ¿sí?、Uh -huh. De cualquier manera, la diferencia. Entre, eh, entre la efectividad de la, de la, de la, de la persona con una primera dosis y la efectividad de una persona con dos dosis colocadas, es un porcentaje muy chico, donde salta aproximadamente del 75% de la efectividad al 81-82%. n o O sea que la realidad es que una primera dosis tiene un amplio rango de protección para la persona que está recibiendo la vacuna, y además de eso, también es cierto que esto en cuanto a vacunas. Lo que siempre se habla es que cuanto uno más población tenga colocada, mayores、eh, mayor son los porcentajes de protección, porque se, con las vacunas se consigue un efecto paraguas que a mayor comunidad、eh, vacunada, mayor comunidad protegida. q ¿no? u、uh -huh. Esto e también es cierto, y esto no es exclusivo de la vacunación para, para coronavirus, sino con todas las vacunas, siempre por eso se busca llegar a, a vacunar el 80% de la población objetivo.、Claro. Si ¿sí? yo me vacuno solo. Si yo me vacuno solo, logro una determinada protección, pero si se vacuna toda la población de mi claro, alrededor, aumenta a u mi e n t a m protección también.、Uh -huh. ¿sí? s es í Esa es la realidad con las vacunas. ¿Qué bien、sí, m e decía a g u e r a Sí. No, te quería consultar en este caso cuántas personas ya se colocaron por lo menos la primera dosis de la vacuna india, que es la que más o menos ahora se postergó. ¿De la vacuna india?、Uh -huh. De la、sí. co COVID-19, ¿no? ¿Puede ser? ¿Así? De la, co la COVID-1 particularmente se colocaron 800 personas la primera dosis.、Uh -huh. Sí. Todavía con la COVID-19 no tenemos nadie con segundas dosis. s í pero, pero en total en v i e t m a tenemos casi 5.000 personas vacunadas、uh -huh. entre、eh, las diferentes vacunas y grupos, y grupos de población que fueron vacunados. Nosotros hoy tenemos un escenario multivacuna donde tenemos tres vacunas posibles: la Spune,、uh -huh. la Sinopharm y la, la COVID-19. ¿sí? Uh -huh. Y tenemos diferentes grupos poblacionales. Por un lado, el personal de salud que, de salud que, que efectivamente está trabajando en COVID-19. Sí. Donde está casi el 100% de esa población vacunada. El personal de seguridad, que todo el personal de CATE ya fue vacunado y queda un remanente de, de, de una parte del personal de seguridad que debe ser vacunado, y el, y el personal docente.、Uh -huh. Y por otro lado, los mayores de 70 años. La, la muy buena noticia que tuvimos ayer de, parte, en primera, de primera mano por parte de la doctora Bisotti fue que la s i n o p h a r m acababa de ser vacunada. a u t o r i z a d a para la utilización en mayores de 60 años.、Claro. Y esa, la vacuna china también ahora cuenta con la autorización, con los estudios pertinentes para ser utilizada con seguridad en mayores de 70 años.、Claro. O sea que eso también、eh, nos no, amplía muchísimo digamos, la capacidad de, de dar respuesta a las necesidades de vacunación a esa población, que por otro lado es la población de mayor riesgo. Nosotros、claro. sí, sí. en Vietnam y en el mundo, el 70% de las personas que fallecen tienen 60 años o más. ¿Sí? Claro. Entonces es muy bueno poder llegar、eh, a, a muchísimas personas mayores de 60 años.、Uh -huh. Ajá. ¿Y cómo se continuará con el plan de、eso. vacunación entonces? ¿Qué vacunas、ahora? tenemos? ¿Qué van a venir? Eso, eso, eso. Nosotros en este momento, ayer por ejemplo, se vacunaron, se hicieron 400 dosis a mayores de 70 años del Sputnik, de Sputnik d、uh -huh. ¿sí? eh, a、eh, í、sí. Mañana sábado, aproximadamente tras 300 adultos mayores. Van a estar recibiendo sus primeras dosis también de Sputnik. ¿sí? Eh, ya en la semana,、eh, la semana que viene, por lo que nos informaron ayer, estarían llegando a Vierna alrededor de 500 dosis más de Sputnik. ¿sí? Uh -huh. Pero además de eso,、eh, ya están entrando a en la Argentina la semana que viene otras dosis de Sputnik, otras dosis de Sinopharm y otras dosis de Covishil e d a través del COVAX, que es、uh -huh. como un seguro mundial de vacunas para países en desarrollo. ¿no? Claro. Así、sí. que.、Eh, Creemos que ahora, el, durante el mes de abril, vamos a tener una cantidad de dosis suficientes como para、eh, llegar a por lo menos terminar con los adultos mayores de 70, los mayores de 60 e ir realizando otros grupos profesionales.、Uh -huh. Así como es difícil de explicar toda esta historia, esto que u s te dice d multivacunas, multigrupos también, debe ser complicado para ustedes administrar todo esto ahí en、sí. el hospital, ¿no? Y tiene un grado de complejidad importante porque ustedes, nosotros estamos vacunando con diferentes vacunas a diferentes grupos profesionales en diferentes momentos, incluso con primeras y segundas dosis. n o、uh -huh. eh, tiene, tiene un grado de, de complejidad que la verdad que la gente del vacunatorio acá y la gente responsable de, vacu de, de esta vacunación que、uh -huh. excede al, al, a la gente responsable del vacunatorio, la verdad que el trabajo que se viene haciendo es un trabajo e x c e l e n t e Y donde incluso nosotros también en ese contexto estamos utilizando a. Eh, voluntarios eh, voluntarios de la comunidad、uh -huh. que están trabajando en las s i t u a c i o n e s correspondientes a los adultos mayores.、Claro. Eh, nosotros ya desde el año pasado venimos trabajando con alrededor de 150 voluntarios en todo lo que fue COVID, todo lo que es la, la, el seguimiento de pacientes, la notificación de pacientes, el aislamiento de contactos estrechos.、Uh -huh. s í Y una parte de esos voluntarios, 20 de ellos, nosotros en este momento los sumamos a trabajar también. En organización y, y hacer las citas correspondientes a los adultos para que concurran a vacunarse.、Uh -huh. Así que hay todo un, un trasfondo ahí muy grande de trabajo,、eh, muy bien organizado por, por los responsables, en este caso, Belinda Pérez, Vilma Oviedo, Cristina Pereira, que son las que están coordinando esa, ese trabajo.、Uh -huh. Y los invitamos a ustedes y a, y a todos los que se quieran acercar, digamos, a conocer esa dinámica de trabajo ahí en Efirovanti Ruteri g、uh -huh. para que vean. Cómo, cómo se está trabajando, de qué manera, donde a pesar de, de, de algunas dificultades operativas, se está llevando adelante todo esto sí. con, con sí. muchísima Sí, hemos、ayuda. estado con nuestro móvil ahí, por cierto. Qué, qué importante ¿no? reconocer el trabajo de los voluntarios que, que no viene, o sea, no data, <risa> viene desde el año pasado、eh, y que me imagino también que la situación hubiese sido muy distinta si no hubiesen contado con, con estos voluntarios, nosotros, ¿no? No, como... hubiésemos podido, no hubiésemos podido hacer nada si no hubiésemos contado con. El, el trabajo、eh, excelente, ¿sí? el trabajo permanente de los voluntarios,、uh -huh. donde no solo ofrecen su tiempo, sino sus recursos. Ellos están llamando con sus teléfonos particulares. ¿sí? En, la, en un momento,、eh, todavía hay un grupo que lo sigue haciendo,、eh, sigue haciendo elementos de contactos estrechos y seguimiento de positivos. ¿sí? Y、barrio. ahora, a, a 20 de ellos, que los sumamos a trabajar con vacunas. ¿Cuántas, ahora, personas, trabajo, voluntaria, ¿cuántas personas voluntarias hay trabajando en esto, p a c a y u t Mire, nosotros llegamos a tener en un momento 150 personas trabajando. ¿sí? En este momento tenemos aproximadamente la mitad, porque la situación epidemiológica nos va permitiendo、uh -huh. ir、eh, liberando a algunas personas. n o、claro. Pero en este momento tenemos alrededor de 70 personas trabajando en forma voluntaria,、eh, que no, no son... algunos son personales hospitalarios y otros no, la gran mayoría no. ¿sí? Son í、eh, s personas de acá de Vilna, son vecinos de Vilna, de diferentes rangos, et rangos etarios que se han sumado espontáneamente a. A, a colaborar en esto. n o Qué bueno destacar esta, esto. qué bueno destacar esto, sí. Puntualmente, nosotros en, en vacunación、eh, nosotros tenemos en este momento 20 personas. Y para que se d e n una idea de esto, hoy quien coordina todo ese trabajo de los v o l u n t a r i o s es una chica de 18 años. ¿sí? Uh -huh. eh, ella no, no quiere que la mencionemos, pero bueno, por lo menos Anita, vamos a decir su, su nombre.、Eh, <risa> ya la vamos la a buscando. El, traba el, ¿eh? el trabajo que está haciendo esta chica,、eh, si ustedes la conociesen, la, la, la estarían contratando en muchos lugares, la aseguro. <risa> Porque la efectividad d e su trabajo y la constancia en su trabajo es muy grande. ¿Es trabajadora de la salud? No, no, no, no, no, es una chica de estudiante no, no sé、si、de Vilma、si. eh, vale. que comenzó a trabajar con nosotros en este auditorio desde el primer momento y enseguida <ríe> vimos su capacidad de trabajo、ah. su compromiso. y... y cada vez le fuimos agregando más tarea、bueno, bueno. también de paso hacemos, hacemos, hacemos claro nosotros le felicitamos la tarea de San Catetano y le damos trabajo a toda esta gente está bien, está bien no, no, no. buenísimo, no, no, la verdad que nos r e í m o s pero es un gesto maravilloso sí,、eh, doctor,、sí. estábamos hablando de distintos grupos de estadios distintas vacunas Y distintas temperaturas n o que se r e q u i e r e para cada una de las vacunas. ¿Cómo resuelven eso? ¿Andan con muchos freezer? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? A mí me, esta cosa, ¿cómo n o arreglan este tema? Mire, la, nosotros en el tema de las vacunas, la única que requiere una temperatura especial es la Sputnik, que va、eh, hasta, por debajo de los menos de 18 grados.、Uh -huh. ¿Sí? Y las otras dos vacunas, tanto la s i n o f a r m como la Covid Shield,、eh, se manejan en el a d e r a entre 2 y 8 grados como, como la mayoría de las vacunas, ¿sí?、Eh, en el caso de, de las de 2 a 8 grados, Tenemos h la e laderas comunes que, donde se almacenan la, las dosis que vamos recibiendo.、Uh -huh. Y en el caso del Sputnik, hay f r í e z e r e s preparados para, para tal fin.、Eh, Tenga en cuenta que nosotros tenemos esas vacunas muy poco tiempo, porque en la medida que vamos recibiendo,、claro. necesitamos de inmediatamente estar vacunando. Pero de cualquier manera, hay que destacar en esto el gran trabajo que está haciendo la, la gente de la municipalidad para facilitar la tarea y en el. En el Felavante Ruggeri,、uh -huh. puntualmente ahí el, el Rodolfo Artola se encarga de que todos estemos、eh, no solamente cómodos, sino que podamos trabajar bien. s í Y también hay que destacar el gesto que ha tenido en su momento la, la, anónima,、uh -huh. yo la anónima, donde nos permitió conectar esos freezeres también a su red de, de resguardo, p o s e l e c t r ó g e n o Ahí en el Felavante, nosotros estamos conectados al, al grupo de electrógeno de Anónima. Por cualquier eventualidad. ¿Cuál es la p o s i b i l d a d c e r p o l a eléctrica está, claro. Sí, sí. Exactamente. Nosotros tenemos un doble seguro, que es el, por un lado de la n o r m a y tenemos, por si acaso, otro grupo de electrógeno、eh, a combustión afuera que nos facilitó v i a l d a d vialidad provincial, para.、Eh, para Cualquier eventualidad y tener siempre un resguardo, ¿no? Porque no podemos permitirnos la pérdida de, de una sola dosis. Claro. Entonces, sí, sí. En, en esto somos muy estrictos en el cuidado de la cadena de frío de todas estas vacunas.、Uh -huh. p a c a y u t la última consulta en este caso,、eh, bueno, nos llegan mensajes en el teléfono de la radio.、Eh, lo que nos manifiestan es, es que hay gente que no atiende la comunicación telefónica con el tema de los turnos porque desconocen el número. ¿Nos podría decir cuál es el número、eh, con el que llaman para avisar, por ejemplo, a los. <coughs> Adultos mayores o a quienes se tienen que vacunar? No, porque、eh, le estoy diciendo que son 20 voluntarios que con sus teléfonos particulares、ah, claro. están llamando.、Bien. O sea que no es un solo número, David,、uh -huh. no、un solo número pero sí l e pedimos a nosotros a la población que esté atenta、Bien. a que le van a llamar, se van a presentar como corresponde. Le van a dar un, un horario específico en un lugar específico, digamos,、Bien. para su tranquilidad,、uh -huh. ¿sí? Estos horarios siempre son, o a partir de las nueve de la mañana, o a partir de las dos de la tarde,、uh -huh. digamos, y en Esperavante r u d e r y no se los cita en ningún otro lado, no tienen, dar, no tienen que dar ningún dato en particular, tienen que concurrir con su DNI en esos、uh -huh. horarios, o sea,、Bien. Para que quede tranquila、eh, la población de que no, no hay ninguna situación irregular atrás de eso. No, no, no, yo creo y... que no, no, no hay sospecha, me parece, de no, eso, no, sino de. Tal cual, es bueno, obviamente, o hacer el que tema de, de un número que. Le... No, lo que pasa es que no tenemos un número específico porque te lo digo que, bien, que, claro, que son sí, 20 personas llamando con sus teléfonos particulares en este momento. Sí, no, sí, eso pues, eso pues, no lo、pues, sabíamos. Pues,、eh, está bueno informar. Eh, uh, nos llaman también y nos dicen:、eh, Mi mamá tiene 87 años, inclusive una vecina, mi mamá tiene 91 años. ¿Es posible que personas de esa edad、eh, no hayan sido convocadas todavía? Puede ser, puede ser.、Pues、nosotros vamos siguiendo el、eh, criterio que nos habían bajado originalmente, es、eh, ir respetando los órdenes de inscripción.、Uh -huh. Y nosotros ahora vamos a hacer con, con la población que nos queda de más de 70 años, vamos a empezar a precisar en función de, de franjas etarias.、Uh -huh. í ¿sí? Así que seguramente a partir de la semana que viene vamos a ir avanzando con la población de, de mayor edad,、uh -huh. como para concluir con esas vacunaciones y acercarnos después a los 70 años para llegar al momento también convocar a mayores de 60. Perfecto. b u e n í s i m o Pacayud, le agradecemos por la comunicación telefónica. Gracias, Muchas、eh, gracias.、Oh, muchas gracias a ustedes por dar tranquilidad a la población y por difundir esto que se está haciendo. Bueno,、uh -huh. muchas gracias,、eh, nos interesa especialmente.、Uh -huh. Un abrazo, muy bien. Así comenzamos. Con el doctor José Pacayut, el director、es. del Hospital de Viedma, y todos los detalles de cómo viene el tema de la vacunación.